Southside13 Mexican soldiers Es el y de o s i Locote Desde guanatos Triste de Nemesis Southside Orgullo, respeto Levanto mi paño con orgullo y corazón Sangre mexicana, el azul es mi color g a s t o para el sur, los firmes soldados En calles y pintas siempre estamos controlando La Florida, puro pelo loco, puro crazy homicida, sangre de guerreros, aztecas mexicanos. Mi piel es morena, soy un sureño soldado, todos pa' delante, en guerra aferrados. Dejamos tirados los contrarios, bien cueteados. Nada nos da miedo, bien listos pa' la misión. Saca la escopeta, triste, yo traigo el fogón. Somos decididos, en la calle hemos crecido. Entre criminales, puro loco, bien maldito. Somos los soldados. c o s mexicanos, estamos unidos y todos bien acoplados. México c a l i f a también la Florida. Puro cholo loco que dice tres el que rifa. Saludo la raza, loca mexicana. Para los sureños que están pagando con cana. Muchos de por vida, saludo y respeto. Siempre controlamos, somos los locos sureños. En la noche suenan por las calles los balazos. Quedan por las calles los contrarios d e t i r a d o s Sirme puro sur, orgullo y respeto. Somos los soldados mexican sureños. bien unidos, Todos siempre puestos, unos en prisión, otros por el mero, firme puro sur, orgullo y respeto, somos los soldados mexican-sureños. Siempre bien unidos, todos siempre puestos, unos en prisión, otros por el mero. サウザー、サウザラ m RA メジャー Bandera s muy azul, pa' que reconozcan que yo tiro sur. De costa a costa, pura vida loca, como cosa nuestra explotan las bombas. Orgullo y respeto, linte nacional para todo pandillero que rifa la sur. El paño azul, pelón y tachú, con t remenda actitud. Sureña, a mi lado con la 22. Lorcacaca p r e p a r en su propio ataúd. Sirme puro sur.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 La baby smiley, una soldada lista for destruction. Ay, come, I o n o no me importa con quién estés. t e resort, escupo, te mato, d e s d e s t leave, u n o tres. La primera pendeja que se enfrenta desaparece. No es un secreto, aquí ripas un crece We get cholas rolling with all these pelones. Leaving these chavales en café y en los pantones. and w from o n out t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 Los soldados m e x i c a n s u r e ñ o s siempre bien unidos, todos siempre puestos, unos en prisión.